Bueno, estamos aquí con Agustín Gerbaudo, eh, la primera pregunta es, ¿cómo se, es el entrenamiento para una competición de BMX? Hola, muy buenos días, gracias por este espacio. Eh, es bastante duro el entrenamiento, es un deporte de muy alto rendimiento, donde necesitas varias complementaciones, lo cual necesitas trabajo de potencia, trabajo de, fuens, de fuerza, trabajo aeróbico y trabajo de pista. O sea, son cuatro tipos de entrenamiento, el cual por lo menos tres tengo que meter en un día. Así que entreno por lo menos entre 2 y 3 turnos por día, lo cual entreno en la mañana y a la tarde, y si puedo meter un turno de noche también. Eh, estuviste en la eh, cuarta fecha de la Copa del Mundo en Santiago del Estero y, y terminaste el puesto 53. Eh, ¿En qué tenés que trabajar para mejorar el resultado? Sí, la verdad que estuve en la cuarta fecha compitiendo, como decís. El, el año pasado me había quedado fuera de la clasificación, así que fue un poquito mejor, pero... Las expectativas eran un poco más altas, era estar entre los 32 mejores del mundo, no se dio por situaciones de carrera y situaciones mías, también cometí algunos errores que me costaron esa clasificación y sé que tengo que trabajar mi psicológica un poco más, quedarme un poco más, que puedo estar a más nivel, porque digamos lo que es físico lo tengo casi todo, me falta un poco de trabajo de potencia que es en la parte larga, pero bueno, es un trabajo, de un día para otro no, no se llega a ser el número uno, pero estamos en el proceso. El 26 de septiembre se disputa la séptima fecha del campeonato argentino acá en Córdoba y está segundo, ¿qué dificultades trae la pista cordobesa? Sí, la verdad que por suerte desde acá en Córdoba estoy de local, la verdad que para mí no tiene ninguna dificultad la pista de Córdoba, la ando bastante bien, cada carrera que se corrió acá tuve muy buenos resultados y así estoy segundo peleando el campeonato nacional, así que vamos a intentar ganar la carrera para poder intentar consagrarme el campeón nacional en la última fecha que es en Mendoza. Eh, ¿Cuáles serán las claves para conseguir la victoria aquí? la clave en esta pista es muy clave tener una buena largada y doblar adelante la primera curva y después ya es muy difícil que te pasen, si mantenés una buena una buena vuelta es muy complicado que puedas quedarnos puestos más atrás, así que teniendo una buena largada y una buena primera recta yo creo que puedo llegar a ganar la carrera. Eh, ¿Cómo afrontar la presión de, de ir para, para el, por el ideal alto? y si lo tomamos por esa parte y pensamos que es una presión probablemente nos vaya bien así que lo tomamos como algo natural y como un campeonato más que se está peleando así que intento to tomarme lo más relajado posible e ir para adelante eh, tus sueños son las olimpiadas obviamente, eh, ¿cuál sería el primer paso para llegar allí? Y, las olimpiadas como yo creo que todo deportista de alto rendimiento es el sueño máximo de llegar es un trabajo muy largo no, no de un año para el otro, como digo yo, vas a ir a unas olimpiadas, por lo menos necesitas dos ciclos olímpicos de entrenamiento, yo llevo uno y medio con suerte, así que es un trabajo largo, voy a apuntar a, la, a las olimpiadas del 2020, porque Río está muy complicado, tenemos solamente dos y somos cinco en un equipo, lo cual las la esperanzas no bajan, no sé, siempre están las esperanzas de poder viajar a Río, pero son más difíciles, pero ya puesto mi sueño olímpico al, al 2020. Eh, has, has disputado eh, algunas fechas eh, aisladas de la Copa del Mundo, de BMX, eh, pero no una temporada completa. ¿Es el primer paso? Y tuve una temporada completa, sí, que fue en el 2013, cuando era segundo año junior, que fue uno de mis mejores años, donde... Creo que me sirvió mucho como experiencia, fue muy complicado, era una categoría chica y fue muy complicado clasificar, pero me sirvió con mucha experiencia. Yo creo que si ese año no hubiese hecho todo el calendario mundial, no hubiese podido estar hoy donde estoy. Y en 2014 empecé con el calendario mundial y bueno, tuve una lesión de ligamento en la rodilla, lo que me dejó seis meses afuera. Y lo que me está costando volver también con toda la confianza, pero aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.